Escal música Berriozar y Ratia 100.8 FM.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 El programa de hoy va a estar dedicado prácticamente a escuchar temas musicales, ya que hoy después de varias semanas de entrevistas eh, vamos a estar más tranquilos en el programa. Eso sí, os daremos alguna noticia y la agenda de conciertos para los próximos días. Como te decía anteriormente temas musicales mucho de ellos novedades que han salido hace unos días atrás o van a salir en los próximos días ya que como bien sabrás está a la vuelta de la esquina la Feria de Durango la edición número 47 que se va a celebrar entre los días 6 y 9 de diciembre y por lo tanto las discográficas pues están sacando esas novedades para presentarlas en Durango. Antes de comenzar el programa, comentarte que Euskal Música también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, eso sí, a partir de las 7 y media de la tarde y en redifusión en diferido. Y también anunciarte que la semana que viene comenzaremos con ese sorteo que os hemos hablado en programas anteriores. Ya tenemos cerrada la cesta la semana que viene. Os diremos qué contiene y cómo poder participar en el sorteo y la pregunta para el sorteo. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar a lo que es el programa de hoy. Con una formación que acaba de publicar y hace unos meses, su número 5 en lo que se refiere a los discos. El quinto trabajo discográfico. Hablamos de Chapel Punk, ya lo conocerás seguramente, porque tres de los componentes eran del legendario grupo Echayak. Iñiguito, voz del grupo, Atrofi Bajo y Toki a la batería. Juntos de nuevo ahora con... Nani a la guitarra acaban de publicar lo que es su quinto larga duración, creme de la creme es decir, lo mejor de lo mejor aunque eso sí, cuando hicieron la rueda de prensa para presentar este trabajo se han quedado un montón de versiones en el tintero, pero Pues eh, no podían caber en el disco Y han recogido 14 Entre ellas está en la que vamos a escuchar el, el clásico boca a boca De los Delirium Tremens Que por supuesto Chapel Punk le da un toque más punk A ese tema Así que con ellos, con los Chapel Punk Comenzamos el programa de hoy De Euskal Música aquí en la Sintonía de 100.8 En Berriozar y Gratia O en internet en euskiplaza.net Y en musicaentune.blogspot.com Música Todo un clásico de los Delirium Tremens Este clásico boca a boca Ahora versionado por esta formación Por Chapel Punk Por este cuarteto Como te comentaba anteriormente, formado por Iñiguito de... en pues, vocalista de la banda, a Trophy, al bajo, Itoki, a la batería. El trío de Echayak, que junto a Nani, a la guitarra, han versioneado clásicos eh, como, por ejemplo, de Cortatu, de Surrapak, de la orquesta mondragón de Echayak, o de ellos, de los Delirium Tremens, este Boca Boca. Una banda que comenzó la andadera musical Allá por el año 2000 Presentando su primer larga duración Más tarde En el 2002 Llegaría su segundo larga duración bla bla bla Stop En el 2004 Llegaría su tercero Luego estarían Cinco Años eh, Sin saber nada de ellos Y en el 2009 Regresarían con hubo trabajo discográfico Y ahora en el 2012 A principios de este año 2012 Acaban de publicar Lo que es su quinto larga duración Como te comentaba anteriormente Con un montón de versiones Buenas versiones Como la que hemos escuchado De Delirium Tremens Este boca a boca O otro de los temas Que también te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Para los Chapel Punk Esta versión que hacen Del tema de servicio El tema Señor Juez Música Cambiamos, pues, si te parece radicalmente de estilo musical, dejamos atrás a Chapel Punk con ese álbum de versiones titulado más concretamente creen de la Creme. Ahí estaba el tema de Servicios, señor juez, bueno, versioneado por ellos por Chapel Punk. Y nos vamos con algo más tranquilito, nos vamos con los hermanos Laurova, Iker y Arich, perdón, que en el año 2004, pues, después de dejar las bandas Utican, Jamaica, Bidem, pues eh, sacaron este nuevo proyecto musical La Uroba ...que pues lo dieron a conocer... ...con una maqueta en el año 2005... ...al año siguiente... ...ganaron el concurso de Pop Rock de Donosti... ...y hasta ahora han presentado dos discos... ...Gawari Gawarekin en el 2008... ...y Egunarekin en el 2010... ...ahora en el 2012... ...regresan con nuevo trabajo discográfico... ...tercer trabajo... ...bajo el sello Donostierra Oyuka... ...con el álbum titulado... ...Iglue Bat Mas Amor To An... ...en el cual te puedes encontrar... ...grandes y buenos temas... En total te puedes encontrar 13 temas de los cuales vamos a extraer dos. El primero de ellos nos vamos a ir hasta el cuarto corte del álbum para escuchar el tema Shua Garan. Música Ga ealur eratzean jon argitzen dunean nahi anna bien suena uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación para Lauroba, un quinteto formado más concretamente por Iker Lauroba por arich Lauroba, por Alain Urcola para, para eh, por Iñaki Ortego y por Anne Bastida El álbum Iglu Bad Basamortuán un álbum que, bueno, fue producido en el estudio Potoco a las órdenes de Freddy Peláez, el cual Pues también ha colaborado grabando el acordeón en algunos eh, temas de este nuevo trabajo discográfico. Un álbum eh, multicolor como ellos eh, pues eh, dijeron en la rueda de prensa Está el rock, está el pop y está el power pop Poniendo en todo momento el sabroso contraste entre las guitarras y la sección rítmica Vamos a escuchar, si te parece, otro de los temas que también te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Tercer trabajo discográfico, evidentemente, si no contamos Las dos maquetas que editaron una en el año 2005 y otra en el año 2006 Después editaron, como te comentaba anteriormente, el Gawari, Egunare, el Gawari Gawarekin en el 2008 y Egun Arequín en el 2010 nos quedamos si te parece escuchar otro de los temas nos quedamos con el décimo corte del álbum Loratzen Uchi Música Señor de temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración para La Europa. Esto que escuchas uno de los temas más lentitos del álbum Loratzen Uchi Corte número 10 del disco Editado bajo el sello discográfico Donos, Tierra o Yuka Ahí están con este Iglu Bat, Basamortuan Temas como Seregin et Aseri San Mini Balini Aroo Mad Night Galderac o Ser Son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración Nuevo trabajo discográfico para los hermanos Lauroba que junto a Alain Urkola, a Iñaki Ortego y a bastida acaban de publicar este nuevo larga duración. Y de la música de la, Aurora, de la Europa, lo diré, nos vamos con un señor, nos vamos con Ruper ordorica un señor que lleva ya un montón de tiempo, un montón de años en esto de la música y que regresa al panorama musical con nuevo disco, nuevo disco en el cual te puedes encontrar 11 temas bajo el nombre de Odeyen Azpian, así es como se hace llamar el nuevo trabajo discográfico y el tema que abre el álbum se hace llamar Nireken Gratu y suena así de bien. Zalierrezin sakara bat, eman zure paltoa geratu zaitez nirekin. Bogie egin berria, intxaurra eta gaztaia, ipuñetan bezala. Odeien azpian, sasien gainean handa mundura beritzana. Ambizida itez dela, bihotza baituran kagu bildurik elkaren Ja, garaiba txuaropak ulunkatzen euskitanan. Bikushan jestia ore trapuzarak osatzen dituenean. Horeien azpian, sasien gainean handa, mundua beritzan. Ambizitait ez dela, bihotza baiturana, baku bildurik elkaren gana. Veiena Sfiana Shashien gai mianamba Munguwa beritsana. Un señorán Ruper Dordica que ha tenido pues eh, bastante gente detrás de él, como por ejemplo, la de Skullyes Harrison abajo, la, la de Stephen Ulrich a la guitarra eléctrica y la de Kenny Wallace a la batería. Grandes músicos, pero ahí no acaban las colaboraciones Ya que tenemos la colaboración De Ben Monder, guitarrista Y de Arcaich Miner A la Bibolina Y a las voces también ha tenido bastantes Colaboraciones, como por ejemplo La de arcade Miner, Fernando Lucho Neira Y Asier Oleaga Lo que acabas de escuchar, el tema que abre este nuevo trabajo para el señor Ruper ordorica o Dayen Aspian es el álbum, el tema que acabamos de escuchar, lo dicho, el tema que abre este nuevo trabajo, el tema titulado Nirekin Geratu. En él, lo dicho, como te comentaba anteriormente, 11 temas editados bajo el sello discográfico Elcar, cada uno, mejor que el anterior en definitiva es un disco bastante completito el que se ha sacado de la manga Ruper Ordórica, vamos a escuchar si te parece otro de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico ya sabes que aquí en Euskal Música en Berriozari Ratia en el 100.8 de la FM te ponemos todo lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales, ahora nos ha tocado Ruper Ordórica con el tema Nirik gratu y con este Corte, el cuarto corte del álbum, el tema Suaich Erorirán. Zu haitza hundi bat Errori da hoian ean goizean Pasaeran nintzana Autotik ikusi dudanean Zu Errepidean oa naia honuke ikusi ez lanun Zuaitza Ete duzuia, bezua ere arroa bete eruela, boianean. Edo arrak alatu dan, atxedenik gabe datzan, geure bihotzak bezala. Aguraren ondoren go ondo disutik kanporatua sentik jubal zarainoiz arrakalatua zaurituan horra galko oizaldean zura itzer Hohi anean Bainan Bizitzaren legea ta berritzea Tzuaitzak bizirik Hohi anean Eta edu zuiak, zuaitzak, ere bete duela uian ean. Edo arrakalaturan, atxeden gabe atzan, gure bihotzak bezala. Ngh gurare onndo onndo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 Aquí suena la música de Touche, una formación que nace en Iruña a finales del 2008 al unirse varios músicos locales provenientes de diferentes proyectos anteriores como pueden ser Moluba, Guasar, Aurasónica o Bol. A día de hoy Touche lo forman Javier Otero a la guitarra armónica y voz, Guillermo B a la guitarra armónica, mandolina y voz, Guillermo Muruzabal a la batería y Javier Ayuca al bajo. Música En agosto del 2009 la formación se encierra por primera vez en el estudio para grabar ese mismo otoño su primer EP, kilómetro 0 compuesto por seis temas. A comienzos del verano del 2010 la banda vuelve a encerrarse esta vez en el local de ensayo con el que hoy ya es miembro oficial de la banda a la batería Guillermo Muruzabel. De esa energía renovada nace un repertorio de una veintena de grandes temas de los cuales 12 se incluyen en este nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Pequeños Detalles. Entre ellos se incluye este tema que acabamos de escuchar, el tercer corte del álbum, el tema titulado Qué Difícil, y otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo larga duración, primer larga duración, si no contamos, como te comentaba anteriormente, SEP, que editaron con seis temas en el 2009 eh, con el nombre de Kilómetro Cero, lo dicho, editado este nuevo trabajo discográfico, Por el Gringo Discos Y en el cual te puedes encontrar 11 temas, entre ellos Al cruzarnos eh, Mundo enfermo, indeciso Mundo de cristal Que es el tema que vamos a escuchar ahora mismito Aquí en la sintonía del 100.8 En Berriozar y Ratia Sonando para ti, el grupo de Iruña Touche con este mundo de cristal ¡Pum! estás nadie me puede sujetar yo sigo en mi mundo de cristal abismo oscuro en el sofá contando las horas Que bien suena, qué bien suena esta formación, qué bien suenan los Touche que comenzaron en el año 2008, hace escasos 5 años comentarte que, bueno, vienen de proyectos anteriores como pueden ser Moruba, Quasar, Aurasónica o Ball. Grandes temas en este primer larga duración después de la QLP que editaron en agosto del 2009. Pues ahí estaba sonando para ti dos de los temas de esta banda de Touche, más concretamente, el corte número 3, que difícil, y el décimo corte del álbum Mundo de Cristal. Y seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Aquí en el programa Euskal Música Como cada jueves, ya sabes Entre las 9 y las 11 de la noche Y si nos escuchas en fin de semana En redifusión, en diferido Entre las 7 y media y las 9 y media Ahora nos quedamos con los Glaucoman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 Zareak uxazen ditu belgurtan ekea Belgurtan A verme. y sus rasgos finos consiguieron convencerme lo que antes era gris ahora es verde lo que antes era verde ahora es gris cuestión de cannabis inerte preferentemente sin verde sin verte el crimen entre mi mente y mi vientre vuelve a tentarme la serpiente vuelvo a sentarme en el sofá de siempre y esto es su vuelta a empezar, volver a liar volver a pensar, a pensar si es mejor dejarlo o dejarlo estar en esta vida, en este track vital, de nada sirve gritar se a pull it up, select a pull it vive tan procriminal de celestapulita celestapulita este pide a procriminal de clive que se describe por el libre hacer de no hacer lo que se le pide eh aleguemos y carenáis sea acta ditu acuchates mi tuvelurta de eh chiquis en cafe a cou de ya je eh aleguemos y carenáis sea acta que Pues ahí, estando, ahí está sonando la música de esta banda, la música de Glaucoma, que hace una semana se pasaron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, pues para presentarnos y para hablar de este álbum, esta larga duración, llamado, titular, eh, llamado, volumen 1. En el cual te puedes encontrar siete temas, entre ellos, este que escuchamos, el segundo corte del álbum, el tema más concretamente titulado, Ahí sean... Glaucoma, el nombre del proyecto de cinco jóvenes de distintos pueblos de Gipuzcoa, Tolosa, Donosti e Irún Es un grupo, como puedes comprobar, de Rap Rigi, que bebe de los distintos ritmos de la música negra Desde el rock rigi más suave al dancehall más duro Pasando por el rap crudo y un muffin más melódico la oportunidad de grabar este su primer larga duración les llegó a través de bomberenea en invierno del 2012 con carlos socinaga quien se encargó de la grabación de este larga duración hay que decir que el este trabajo discográfico fue presentado en Bomberenea el 18 de mayo en formato LP delante de más de 200 personas su nombre, como te comentaba anteriormente es volumen 1 y con él han podido tocar en distintos puntos de Euskal Herria, entre ellos le saca Gasteiz y Barra, Villabona Charri Aranaz o Donosti y también han podido ofrecer su primer concierto en el Estado Español a finales de julio del 2012 en el Festival de Rigi Boa de El Bierzo León, que como nos comentaron en la entrevista que realizamos hace una semana, se lo pasaron de pe madre. ¿Para qué engañarnos? Comentarte que lo que tenemos aquí es La reedición no es el primer trabajo discográfico, sino que es la reedición en CD de este primer volumen que lo editaron, como te comentaba anteriormente, el 18 de mayo lo presentaron en formato LP. Ahora lo vuelven a presentar en formato más, eh, digámoslo así, moderno, entre comillas, en CD, de este su primer volumen en el cual te puedes encontrar, lo dicho, media hora de rap rigi y un montón de estilos audiovisual musicales Ahí estaba sonando el tema Aisha y nos vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este trabajo discográfico Nos vamos hasta el cuarto corte, nos vamos con el tema titulado más concretamente El Show Música then malestar obligatorio protestar contra el que tapa la verdad y desacata su misión de mostrar por postrarse ante el padre y creador de esta vida cerda sastres del traje que oculta al culpable y al administrador del hambre y la guerra van de la mano del poder es más son sus siervos la espada brutal del capital y es, y es bien cierto, cierto harán al mal y ese es su plan porque los medios de comunicación no son tal proyectarse como analices de la democracia ofecense a la mentira y la falacia y hacen esculturas sobre la verdad con eficacia y pintan una alfombra roja sobre la desgracia es el show es el show nana es el show vai vai vai vai oh qué yes, smart clauco mataraxao celebre truth como no clauco improvisándolo como no clauco ma batilándolo como no clauco inventándolo Como no automa denunciándolo como no laucoma, como como no como lo inventándolo de sufrimiento todo el año sobre la brumvelo de silencio durante el año proyectanse como adalides de la democracia rápida la mentira y la falacia ya tenes cultura sobre la verdad con eficacia pintaron un alfombra roja sobre la desgracia o sobre la desgracia yeah. ya estás viendo que todos los estilos musicales se pueden dar cita aquí en la sintonía del 100.8 en Barrio y Ratia en el programa Euskal Música yeah. Ahora un poquito de Ricky con esta banda con Englau Coma y este sub volumen 1 con temas como este El Show Y cambiamos radicalmente de estilo musical porque nos vamos con la formación Antón, un grupo que se forma a comienzos del año 2011 en El Orrio, Vizcaya. Hay que decir que el cantante de Lor y Antón, que anteriormente pues tuvieron una carrera como solista y cantautor, ya se juntaban años atrás para redondear ciertas canciones. Lander de Lor y Antón reflexionaban y pues vieron que un proyecto conjunto podía funcionar y empezaron a enredar y a fortalecer el grupo. A esta banda se le unen Rami delor Lor, Chabel de Malo e Iñaki Núñez ha sido en muchas formaciones, eh, dis formaciones musicales. Rápidamente pues en envislumbran que la forma que está cogiendo pues todo puede llevar al proyecto Grunge Erori, es decir, a antón Grupo. Para entonces ya estaba decidido que Lor aparcaba su trayectoria y se diseñaba Tras la disolución de Lore, pues editan lo que es este primer larga duración antón bajo el eh, título de este álbum, más concretamente Goranj Erori, en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 10 canciones. ¿Es el estilo igual que Lore? es diferente alor, pues eh, te lo voy a dejar que lo juzgues tú con uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración, el tema titulado más concretamente eh Ich Chiqui Andes. sauteish <música> Guagai una senso de non hai to tir di de valla si e Buenos temas son los que se incluyen en este primer larga duración para esta formación del LORRIO, para la formación antón Comentarte que en este primer larga duración ha habido bastantes colaboraciones, como por ejemplo la de Ayora de Rentería de Seamais, que pues eh, deja la voz en el tema Oe Ocekiak. También está Sustray Colina, que ha escrito la letra del tema Artu Arnasa. O la letra del tema Maitasuna y Isil Isilik, que está basada en textos de Ames Arzaius, Shustra y Colina y Endika Sarrabeitia. Ahí está sonando uno de los temas de este primer larga duración, el tema más concretamente titulado Itziki Andiesse suena parecido alor sí o no yo te lo dejo para que tú lo juzgues yo no voy a decir nada por si acaso nosotros que seguimos con más historias seguimos con más música y nos vamos hasta el quinto corte del álbum le damos al play y suena este artur arnasa con él nos iremos a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana enseñaré nómada zero negua Odei bat zera itzoro la bankada Gaero izoza Arribat bitza orain dizu alzara salde y luego escoger zure bredo impera a mecha historia er que zure ispillo aurera espalda es badaierto inyor zure asquen auquera trengal baten bate valentor e hinecarcarasi taveri Hortuar nasa eta eta bentsatzeko egine karkarrazi eta berriztasi hartu garna sata E gizu negar, eginga raxi, eginga raxi, Averri staxi, astenikaxi, Euskal Música en el 100.8 de la FM Berriozari Ratia en internet en egusquiplaza.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com Música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 Comenzamos, como viene ha siendo habitual, cada jueves el repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. Comenzamos con estas últimas, con las noticias más destacadas de la semana y nos vamos con la banda de Iruña Tracción, que ya tiene preparada una gira por diferentes localidades del estado. Bajo el nombre de Tracción Tour Bajo la Piel, comenzarán la gira en Carcastillo el sábado 24 de noviembre dentro del Festival de la Asociación Juvenil y el 14 de diciembre telonearán a barricada el en, en la Sala Totem de Villaba a Tarrabia. La formación vendetta que está dando ya los últimos retoques, a lo que será su nuevo trabajo discográfico. El nuevo CD saldrá a la venta el día 5 de diciembre. El título del disco será Fuimos, Somos y Seremos, Hacho Gaur et y será editado por el sello discográfico Vagavigan. Y nos vamos con la de, con la número 47, con la edición 47 de la Feria del Libro y del Disco La Durango Coazoca, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre este año 2012. Comentarte que la feria contará con más de 400 novedades, la mayoría de ellas 289 serán literarias. Comentarte que se mantienen los espacios habituales de la feria como el Areto Nagusia, que acogerá 39 presentaciones a Otsenea, que será el punto de encuentro entre creadores y asistentes, cuya apertura este año correrá a cargo de Bernardo Achaga y Ramón Saizar Victoria el Placerurea, que desde el 30 de noviembre acogerá diferentes conciertos, Kavia, que será el espacio para las nuevas tecnologías, Scenatokian, con un maratón de teatro de tres días y Azoka Televisión, donde se podrá seguir la feria a través de la página web www.durangokoazoka.com. Esto es lo que se refiere a las noticias más destacadas de la semana, lo que se refiere a conciertos, te destacamos cuatro, el primero de ellos este próximo viernes, o sea, mañana viernes 23 de noviembre en la sala Big Star de Villa Batarrabia, la sala Totem, a partir de las 11 y media de la noche y con entrada gratuita estarán actuando la formación nekes y Eratu. Por su parte, el sábado 24 de noviembre, también en la sala VIP-Extar, en Villaba-Tarrabia, la sala Totem, a partir de las 11 y media de la noche y con entrada gratuita, estará la, la banda de Iruña de Cuajo. El 14 de diciembre, la sala Totem de Atarrabia-Villaba, a partir de las 10 de la noche y con entrada de 18 euros, estará la formación de Iruña Barricada. Y atención porque este sábado 24 de noviembre en London tenemos el festival London Basque Solidarity Sound System a favor de los presos y presas. Será un concierto en el cual eh, pues eh, estarán encima del escenario los grupos Sutacar, Gobernors, Seamais, Shiroka, Kopp, Vendetta, Sian, Sesatek, Lain, Ichiaren Semeak, Miren a Amuritsa junto a Xavier Silveira y también habrá Trikitriza y Chalaparta. El concierto comenzará a partir de las 12 de la noche en la sala Brixton Jam. Hay que comentarte que para ir al festival hay aviones que saldrán desde Vierich y desde Bilbo. Desde Vierich lo hará bajo la compañía Ryanair y desde Bilbo lo harán bajo la compañía de Wollinger. Comentarte que desde el aeropuerto de London hay una línea de metro que llega prácticamente hasta las inmediaciones de la sala Brixton, donde se va a celebrar el festival, la sala llamada Brixton Jam. Y también hay que comentarte que solo quedan entradas en taquilla ya que las anticipadas se han vendido todas. Y que mejor que acabar este repaso a la agenda de conciertos, este repaso a las noticias más destacadas de la semana que escuchando la canción del festival, la canción de este festival London Bucks Solidarity Sound System a favor de los presos y presas, una canción que se hace llamar más concretamente Insight on Abel Mars, la eh han, pues eh, compuesto Shiroka y junto a esta banda hay colaboraciones de J Sangre de Governors, Leigh de Line, Ario a Ram, Rentería de Sea Mais y indica de 121 Crew. Así que con la canción del festival de este festival London Back Solidarity Sound System que se va a celebrar este próximo sábado 24 de noviembre en London a partir de las 12 de la noche en la sala Brixton Jam, dejamos atrás la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. zela verandu jajajajaj <risa> Repaso a las novedades en la sintonía del 100.8, a las novedades que nos han llegado esta semana al programa Euskal Musika, que son bastantes y variadas. Comenzamos con esta banda, comenzamos con Gatibu, ya que en el año 2000 Alex Sarduy y Aymar decidieron unir sus intereses artísticos con propósito de crear un grupo de rock. Como casi todos los comienzos de cualquier grupo musical, el de ellos tampoco fue fácil, aunque posteriormente se trasladarán a una vieja escuela en el barrio de Kampanchude a Hangis, Vizcaya, y a otro local bilbaíno que compartieron con el grupo Ya Te Digo. Ambos empezaron a ensayar con una guitarra acústica y un radiocaset en un local de Alex ubicado en Gernika. Ahí es donde nacieron las que iban a ser algunas de las canciones del primer disco de una banda de rock que Alex decidió denominarla como Gatibuz. <música> Cuando tuvieron preparadas seis canciones en una maqueta empezaron a manejar posibilidades de grabación, edición y producción de un primer álbum. El álbum vio a la luz en diciembre del 2002 bajo el nombre de Soramena, título que atinó completamente con el mejor de los presagios. En enero del 2005 entraron y entraron de nuevo en el estudio Musicone Musica, Vizcaya, para grabar su segundo álbum. Desearon afrontar el nuevo trabajo como una evolución natural de su primer álbum, dotándolo de una mayor calidad técnica. En marzo del 2005 se publicó el nuevo disco con el nombre Disco Inferno, disco de rock elaborado lleno de color y rico en matices. Para principios del 2008 ya tuvieron canciones preparadas para ser grabadas, pero terminado el contrato discográfico que les unía a Oyuka, antes de nada decidieron no renovar y fichar por las mejores condiciones contractuales que les ofrecía el sello Vagabiga. El 28 de julio del 2008 y bajo la tutela técnica de Íñigo y Aitor entraron a grabar el nuevo disco. El disco se publicó el 20 de noviembre del 2008 bajo el nombre de Laño Gustien Gañetik, Sasi Gustien Azpitik, un título sugerente y de origen mitológico vasco. En 2010 publicaron un doble directo titulado Susenean Bizichekogoa, ganas de vivir en directo, que incluía un DVD de conciertos y entrevistas en euskera y castellanos ofrecido En la gira de presentación del disco Laño Gustien, Gagnetik, Sassi Gustien, Azpidik, en las localidades de Bilbo, Donosti, Durango y Guernica. Y ahora en el año 2012 regresan con nuevo trabajo de estudio, un disco que saldrá dentro de unos próximos eh, días, ¿eh? Yo creo que para la próxima semana ya tendremos en marcha este nuevo trabajo discográfico que para abrir boca pues nos traen su primer single adelanto eh, más concretamente el single titulado Bishocha Sutén y hay que decir que el grupo ha estado inmerso en este nuevo proyecto los últimos meses trabajando muy duro y además también hay que comentarte que pues eh, vamos a poder escuchar ya lo que es pues el eh, primer resultado recién sacado del estudio de grabación, el single adelanto del nuevo trabajo, del quinto trabajo discográfico para Gatibu, para Alex Ardui, ex Esquisu y un montón de gente más En boragascori no verais cheque cobega stago asti en mi frasca ganora vari vuelta ta vuelta el du vesic tegijetvert la no etan volzico aca ches petta dai uru venne uru nova O megis én chimney ste for river suten que suten, jota sinten sudent suden i shotta sudent o wenn Zotabau en guztixen eure are Pues ahí sí de bien suena lo que es el sencillo adelanto de este nuevo trabajo discográfico para gativo que está ya al caer. Quinto trabajo discográfico y esto que escuchabas, el adelanto del titulado, el tema titulado Bisocha Sutén. Seguimos con más novedades y nos vamos ahora con otra banda. Nos vamos con la formación más concretamente Ichiaren Shemeak, hay que decir pues que esta banda pues inició la grabación del nuevo trabajo el pasado 22 de octubre en los estudios Galate de Anduain con Kaki Arcaracho y Dale Candela es el título pues de este nuevo trabajo en el que han completado un cóctel tropical de 15 canciones con sabor caribeño, entre ellas una versión de la canción de Nego Riak el clásico Amodiosco Canta en cuanto a las colaboraciones pues eh, han contado con colaboraciones importantes como la de La Jodedera, Norte Apache y Esquide, Pachi Bizar de Sutik, Arcaich de la banda Anger, Iñaki de Gose y DZ de la banda Esne Belcha. Este es el cuarto trabajo de estudio de esta formación, una formación que editó su primer trabajo en el 2008, en el 2010 llegaría su segundo larga duración Vizcaico Golfoac, Un año más tarde vería la luz su tercer trabajo, Leen roan y hoy jueves 22 de noviembre acaban de presentar este cuarto larga duración bajo el nombre de Dale Candela, una presentación que se ha realizado esta misma mañana en la Saicultur Gunea del casco viejo de Bilbo, o sea que desde esta mañana ya está en la tienda de discos este saludo. Un nuevo trabajo discográfico para esta banda, para la formación Ichiaren Semiak, bajo el título de Dale Candela. Lo que vamos a escuchar es el sencillo presentación y además es el tema que da título a este nuevo trabajo. Otra de las novedades aquí en Euskal Música. Piensa en ti, solo quiero que te quieras, yo lo digo hacel, echa de frente ante cualquiera. Pues así así de marchoso suena uno de los temas Que te puedes encontrar dentro de lo que es Este nuevo trabajo discográfico para esta Banda Ichiaren Semeak, el sencillo Presentación del álbum, el tema Dale Candela y además es el tema que da título A este nuevo trabajo discográfico Que por cierto desde hoy ya lo tienes En tu tienda de discos Una banda que bueno que Acaba de publicar, lo dicho, su nuevo Trabajo discográfico con 15 canciones En las cuales pues hay una Versión como te comentaba anteriormente del Clásico Om Diosko Canta del Negu Gorriac. Y de esta banda nos vamos hasta Iruña. Nos venimos para Iruña porque nos vamos con la banda Bizarre Dunac, una banda que comenzó su andadura musical allá por el año 2009 y que ahora editan su tercer disco con un título muy clarificador de su actitud ante todo. El tema, el álbum se hace llamar Ur Ederra Kirat Infinituan, Agua Bella Apestosidad Infinita Hay que decir que Bizarre Dunac pues trae el folk, el folk de raíz celta con ritmos rockeros de los años 60 y 70 que son las características de este nuevo trabajo discográfico comentarte que este nuevo trabajo lo han editado bajo el sello de Vagaviga y en él te puedes encontrar 12 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el quinto corte del álbum para saborear y para disfrutar el tema Il Codugú Euskal Herria, otra de las novedades y es que tenemos bastantes para ti hoy, ¿eh? así suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el tercer larga duración para esta multibanda para Bizarre Dunac, una banda de iruña que comenzó en el año 2009. Hay que decir que ese mismo año, en el 2009, editaron un single autoeditado eh, con el nombre de Euskal Enrico Oreoac, al que le seguiría un mes más tarde su primer larga duración Bizarre Dunac. En el 2010 llegaría a su segundo trabajo discográfico editado por el sello GOR y ahora En el 2012 editan, bajo sello Vagaviga, este es su tercer álbum titulado Ur Ederra Kirach Infinituan. Una multibanda compuesta por José María la voz, Artola la voz, Íñigo al bajo, al acordeón ya las voces, Leroy a la batería y Chala al Wasboar, al Botran y al Whistler banderte al bajo Asier a la del violín y a la mandolina adolfo a la guitarra eléctrica guitarra acústica y bajo y aondo a la guitarra acústica guitarra eléctrica y voz Hay que comenzar que hay que comentar que en este nuevo trabajo discográfico se incluyen dos versiones Omega Mailua, Casta de Bastardos, que fue escrita por Peggy Seeger del clan musical de los Seeger y eh, la canción Necrobestialismo, que proviene de la tradición celta con inclusión de zarpazos rockeros. Esas son las dos versiones que te puedes encontrar en este nuevo trabajo para Bizarre Dunac. Escuchamos otro de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum reciente trabajo, novedad aquí en Euskal Música esta semana con el tema que abre el álbum el tema Ur Ederra Así es como comienza este trabajo discográfico para dar paso a los 11 temas restantes del disco de esta banda de Bizarre Dunac. Los temas Ambarresca, Crepuscular Danza del Amianto, Necrobestialismo, Ilko Dugu Euskal Herria, Odol Beroko Sugea, Egal Aldiak, Askeneroria, Omega Mailua, Don Ibaneko Okindegia, Los Vientos de Dios y Balada Belchá. Esos son los 11 temas restantes de este tercer trabajo discográfico para esta banda de Iruña, para bizar Dunac, dentro de este álbum Urederra Kirats Infinituan. La semana que viene, por supuesto, te pondremos más temas para que los vayas disfrutando y para que los vayas saboreando. Y hemos escuchado dos temitas, el corte número 5 del álbum, el tema... Y este tema que duraba aproximadamente dos minutos Que era el tema lanzamiento a los 11 temas restantes El tema Ur-Ederra Y de los Bizardunak nos vamos con otra novedad Y es que tenemos los últimos minutos de programa De novedades a novedades ¿eh? Hemos empezado con Gatibu Hemos seguido con Ichiaren Semeak Y hemos eh, continuado con la banda de Iruña Bizardunak Y ahora nos vamos con Isaki Gardenak eh, Hay que decir que el grupo Isaki Gardenak Es un nuevo proyecto musical impulsado y liderado por el músico Johnmba saken quien después de tocar en akatu sintió la necesidad de publicar sus propias canciones rodeado de una excepcional banda Joseba ballestena de los sextics sexer o su City Blues live García de cortazar de new bat o live Iker Fernández de Akatu Ibirenque y Eneko Leza de Kous Ibirenque. Este ilusionante proyecto grabado en septiembre del 2012 bajo la dirección de Iñaki Llanera, nace con esta muestra de cinco canciones que lleva por título Ichasar Giag. En él, lo dicho, te puedes encontrar cinco canciones, entre ellas, esto que vamos a escuchar, el quinto corte del álbum, el tema de Na... Sentitzen naltzarete, nire antzeran Itxasoaren aurrean, baldin undete bezala Irribarrea marrasten zaizu, egunero begietan Zutzi olatrui eta nokate argiek itxututa ni unpetan bizitzera oitu ginen asbalik, agian arrastoa dute eta gu gaude okertuta ni zegin geni honuko I'm not gonna hear un proyecto bastante interesante el que hace y el que ha sacado el señor Isaki Gardenack. Oh, oh, oh. Interesante este proyecto del señor Jon Basaguren, oh, oh, oh. quien después de tocar en Akatu pues eh, sintió la necesidad de publicar sus propias canciones. y acaba de publicar su primer larga duración con excepcionales eh, componentes, eh, con Joseba con Livem, con Iker y con Eneko. Cinco temas te puedes encontrar en este ilusionante proyecto, como es este tema que cierra el álbum, el corte número 5 el tema de Nam. Y otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración, este primer, digámoslo, disco EP, como quieras eh, denominarlo, es este primer corte del álbum, el tema Sacarrollas. Temas marchosos, eh, temas lentitos, de todo un poco te puedes encontrar en este álbum de Isaki Kardenak. El álbum titulado más concretamente Ichazar Gyak, en el cual te puedes encontrar, como te comentaba anteriormente, cinco temas. Entre ellos lo que suena el tema que abre el álbum, el tema titulado más concretamente Sakaroyan. Y nosotros que seguimos con más novedades y es que después de la agenda de conciertos y después de las noticias... Pues nos hemos puesto novedosos, eh como quien dice, porque tenemos un montón de novedades para ti. Ya te hemos dado unas cuentas y aún nos quedan dos más para darte. La primera de ellas es para una formación que ya has escuchado por aquí el sencillo Adelante. Hablamos de veterania y juventud que se mezclan a partes iguales en este proyecto que surge a finales del 2010, ideado por los hermanos Mikel Igor Cabizar, ex-Irbios Adelante. Y Flying Freak, quienes ya cuentan con 7 discos editados y más de 600 conciertos a sus espaldas. Junto a ellos, una nueva generación de músicos como Yagoba Ormaechea e Íñigo Benito y Kepa de Miguel Rodríguez. ...forman este quinteto... ...con todos estos miembros... ...la banda lanzó al mercado discográfico... ...su primer larga duración... ...titulado Icharo Penarén Erchean... ...11 temas... ...que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle... ...ahora regresan... ...con su segundo trabajo de estudio... ...que está a puntito de salir... ...y lo que vamos a escuchar... ...es el sencillo adelanto de este nuevo trabajo... ...el tema Betico Doñua... ...con la colaboración... ...a la voz de Suriñe... ...de la banda Escian... Pues ahí te quedas con lo nuevo de Harem. Esti da er show the time ya pedazo de tema que se ha cascado Mikel y y toda su gente ¿eh? la banda más concretamente llamada Kare Kare Con este adelanto de lo que va a ser su segundo trabajo discográfico. Si este solo de adelanto, ¿cómo será? ¿Cómo será el nuevo disco? En eh? vaya pedazo de disco que parece que vamos a tener próximamente y que seguramente, claro que sí en cuanto esté te lo vamos a presentar aquí en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia. Nos vamos con otro señor. Nos vamos con Benito Lerchundi. Que este año le homenajean en la 47 edición De la Feria de Durango Del disco y el libro Y es que se lo merece este señor Con un montón de discos bajo el brazo Con un montón de temas Tan buenos como este titulado La Quedud dentro de lo que es Este nuevo larga duración Oroi Menaren Orainah Hichos Gure gartza urruntasun nilunaren Lorratza, ene oroitzeko bizipenak Han pausatzean urtutako amets bat nahiz Gunti dura arroz bat A l'encantexor rindut a Pues con la música de Benito Lerchundi vamos a ir terminando lo que es el programa de hoy, el programa de un jueves 22 de noviembre del 2012, en la sintonía de berriozar y ratia en el 10.8 el programa Euskal Música, ya sabes que lo puedes escuchar en redifusión, en diferido, tanto el sábado como el domingo, de 7 y media a 9 y media de la noche. Hoy hemos escuchado a chapelpunk a La Uroba, a Ruper ordorica a Touche, a Glaucoma y a Antón. Os hemos dado las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos con ese pedazo de concierto del 24 de noviembre de este próximo sábado en London a partir de las 12 de la noche. Y después, novedad tras novedad tras novedad. Hemos empezado con Gatibu, hemos seguido con ichiar Ichiaren Semeak. Después hemos escuchado lo nuevo de Bizarre Dunac, lo nuevo de Isaki Garenac y el adelanto del nuevo trabajo discográfico para la gente de Billboard Haren. Y ahora escuchamos uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo de la larga duración para Benito Lerchundi, que como comentaba anteriormente, el del 6 al 9 de diciembre tendrá su homenaje merecido en la 47 edición de la Feria del Libro y el disco en Durango. Este tema La Kedut del álbum Oro y Oraina. La música local, la música de Euskal Herria Que vuelve el próximo jueves, será como siempre Como es habitual, entre las 9 Y las 11 de la noche, compartiendo contigo Más novedades, más historias Más noticias, más conciertos En definitiva Todo lo relacionado, como viene siendo habitual A la música local, a la música Que se realiza en Euskal Herria La programación continúa aquí En el 100.8, en Berriozar Y Ratia, lo dicho, nos volvemos a escuchar El próximo jueves, hasta entonces Agur, a pasarlo bien Ia disfrutar! <totipasen>